Liderar significa transmitir, pero no solo con las palabras, mucho más importante, con los hechos. Transmitir con hechos, ¿se los están diciendo o sea para, para hacerlo o porque piensan que lo hacen? Buen día, el presidente dio una charla TED y a mí no me avisaron. Una charla TED, búsquenla porque es... Eh... Muy buena muy mala. Como comedia es buena, digamos. Como parte de la realidad es bastante triste e indignante. Fue como una asamblea de funcionarios pro, ¿no? Una ampliada de la juventud del pro. <ríe> una ampliada de la juventud del, del pro, mil funcionarios, eh, y Macri decía cosas como esta. Lo que estoy caliente. Estoy caliente. Por si eh. no lo notaron. Porque siempre siempre me calentó la mentira siempre eh, parece que es ahora eh, durán barba les está indicando que es el nuevo speech que tienen que utilizar de cara a la campaña este este perfil no de, de enojo de descontracturado diciendo que está caliente, este así como con el mismo tono que usó en las sesiones ordinarias, ¿no? En la apertura de sesiones ordinarias. De machito que puede tomar eh, las riendas por las manos. Claro, exactamente. Vamos con eh, otra parte de lo que decía nuestro queridísimo presidente. Y otra vez volver a escuchar los que vienen a proponer ese maravilloso atajo. Esa solución mágica que nos desliga, nos releva de, de seguir este camino de trepar la montaña, con orgullo, con esfuerzo, pero convencidos. Es inaguantable, es inaguantable. Es como ya no lo puedo soportar más. El proletariado construye montañas y la burguesía las tiene que trepar, ¿no? Claro, yo yo pensaba eso. ¿Qué significa esa montaña, ¿no? También en un momento dijo la frase hay que seguir remando sin, sin llorar, la trepar la montaña son muy bien, no nos reímos, pero son muy buenos construyendo como estas estas eh la posverdad, ¿no? Trepar montaña, yo imagino, ¿qué sería como ese trepar monta montaña? Subirte al bondi y pagar... Claro, una pagar... montaña se escala. Digamos. Claro, se mm -hmm. escala y me imagino que, ¿qué significaría eso en la vida práctica? Pagar un bondi a 20 pesos al mínimo para viajar como una sardina, no llegar a, a pagar nada, que te despidan del laburo. Ese sería como trepar la montaña, me imagino, ¿no? Además, nunca aclara, por ejemplo, eh, qué significa, quiénes se están proponiendo un atajo. ¿A quién se refiere? Esa es otra cuestión de la posverdad. A los que no quieren crecer. Por eso escucho, esto se arregla creciendo. ¿Que ¿Quién no quiere crecer? ¿Quién no quiere crecer? Pero para crecer tenemos que hacer esas cosas de fondo, estructurales, de base, que nos permiten crecer dice que pasaron a que dos se, se solucionaba un semestre el fin del túnel pobreza 0 a Esto, ¿no? Un trabajo estructural que va a durar, como dijo Marcos Peña hace unos días, entre 20 y 30 años. ese nuevo sistema, sí. Es seguir trepando la montaña e ir por el túnel 20 o 30 años. Es casi como mucha vida, digamos. Es como si una hormiga tuviera que subir a Evers. Claro, exactamente. <risa> nos está sucediendo lo mismo, nos estaría sucediendo lo mismo que le pasó a los serbios. Claro, Es el sistema del FMI. Bueno, esta fue la asamblea de, de Ministros Pro eh, que sucedió hace unos días donde eh, Macrió algo una especie de charlatet, pueden buscarla en YouTube para verla completa y, y, y nada, y tener una charla motivacional, ¿no? Igualmente es sí, es una asamblea rara, ¿no? Con un, un escenario, una unia asamblea. Unia asamblea, digo. claro. O, o un soliloquio también. Claro, un plenario, ellos le dicen plenario y vieron que se va eh, extrayendo palabras de que usamos en el campo popular y las, las pone asamblea, plenario, y las estropean, exactamente. Bueno, eh, llegaste Pablo después ¿Sigue? de muchas horas. Eh, de igual muchas viste horas. que estuve acompañada, les contamos a quienes recién se enganchan que en este Enreando las Mañanas estamos con la presencia de las compañeras y compañeros de Radio Semilla y DTL que estuvieron haciendo radio, ¿no? que el martes inauguran el Enreando las Mañanas. Eh... yo lo que quería decir de esto que dice el presidente bueno, que acá lo único que crece en el pueblo es el hambre y las cuentas a pagar que sí, no es, la y, y las deudas eso es lo único que está creciendo y que si siguen ellos van a seguir creciendo el Carmen recién eh, me contabas que hoy se va a hacer un cartelazo por la memoria eh, hoy a las siete y media de la tarde micrófono abierto y carteles contanos un poco de qué se trata claro los vecinos de la comuna 3 eh, como una vecina está eh, bueno ya veníamos haciendo ruidazos eh, los días viernes a las 20 horas Eh, contra las por el tarifazo ¿no? contra el tarifazo bueno, eh, finalmente eh, después de haber ido a Plaza de Mayo eh, el primero de marzo todos los que hacíamos tarifazos en distintos barrios de la ciudad ahora eh, bueno, viene el 24 y Y hemos, distintos grupos, en eh, las distintas comunas, eh, hemos ido a hacer otras actividades. Nosotros en la Comuna 3, en la plaza que está en Belgrano, la nueva plaza que se consiguió por la lucha de los vecinos, eh, en Belgrano y Avenida Belgrano y Avenida Jujuy, bueno, vamos a hacer esto, que es un, un encuentro para tratar el tema de de recordar el, el golpe del 76 los 43 años del golpe que bueno qué problemas nos trajo en ese momento y qué y qué para y qué, eh, compararlo con lo que puedes lo que está sucediendo ahora qué puntos de coincidencia tienen y para eso bueno vamos a tener micrófono abierto y también convocamos a que los vecinos lleven carteles eh, expresando sus opiniones sobre este tema. Así que hoy, eh, el 19.30, estamos convocados todos los que podamos ir a Avenida Belgrano y Jujuy, donde está la plaza. Acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Para todos y todas que estén escuchando A lo largo y ancho de Argentina eh, Nos vamos de este bloque Con un tema musical Y enseguida volvemos Para charlar un poco Sobre El Oso Cisneros